Arracha el León, Florent. Bueno, este año, para este año, la recién independentista que habéis eh, elegido como lugar para celebrar la manifestación o el acto en torno a la Berreguna, Iruña. ¿Por qué habéis decidido que este año se celebra aquí, en la capital de Euskal Herria? Eh, bueno, eh, entendemos que 2012 es un año muy, muy especial... Eh, por una parte, por el aniversario de la conquista de Nazarroa, pero también por el aniversario del bombardeo de Garnica. Y estos dos aniversarios nos invitaban a una llamada, a una reflexión nacional, para aprender de la historia. Nuestro pueblo no puede quedarse mirando la historia, tiene que mirar al futuro, pero es importante también conocer nuestra historia. Y estos eh, estos aniversarios nos invitan eh, a realizar esa reflexión, a analizar cuál ha sido el pasado y comprender que desde luego, en fin, ya vamos tarde para conseguir superar esa situación de dependencia y que el camino es la independencia, ¿no? Esto es el sentido que nosotros queremos dar, nosotros y nosotras queremos dar al año 2012 y nos ha parecido que la capital, de eh, la capital histórica de Euskal y Iruña, es el, el, el lugar más adecuado, el mejor para celebrar una reunión mundial, que es el que, es decir, una reunión histórica, con mucha gente, también con actos a nivel internacional, eh, que es lo que creemos que requiere un año como 2012. Uh -huh. eh, el hecho de que sea una fecha tan marcada, el hecho de los momentos que está viviendo Euskal Herria en los últimos tiempos, el hecho de que se celebre en Iruña, ¿estáis notando que hay mayor entusiasmo, mayor eh, no sé interés por parte de la gente en echar una mano, en colaborar en lo que es la organización de la Berriguna? Esperamos una gran movilización para la Berriguna, así es, tanto en, con respecto al acto principal que se va a celebrar en Iruña como en torno a los diferentes actos que vamos a organizar eh, a partir de la diáspora de, la, de las personas de Euskal Herria, de origen más convivial en el exterior, estamos detectando mucho interés por participar en esta movilización y además creemos que hay un ambiente en el que la idea de la independencia eh, se está fortaleciendo mucho. no la Por una parte, por la constatación de lo que en términos económicos, políticos y sociales supone la falta de independencia, la dependencia, por otra parte por, por el nuevo tiempo político que se está abriendo eh, aquí, pero también porque hay una, una situación internacional en la que eh, los procesos que se están viviendo en lugares como Escocia, pero también en los países catalanes o en otros, marcan claramente que el camino hacia el cambio, el camino hacia algo nuevo, es el camino de la independencia, que es el camino de la libertad de los pueblos. Y, lógicamente, eh, en este contexto, además con unos eh, aniversarios tan importantes y tan emblemáticos para nuestra historia y para la visión que el conjunto del mundo tiene de nuestro país, porque Garnica es un gran símbolo de, de, de nuestro país en el exterior, y, evidentemente, el aniversario de la conquista es algo que ha marcado... Eh, El pasado de, el pasado de, de nuestro pueblo. Eh, en todas estas, Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, la verdad es que entendemos y creemos eh, y ya estamos constatando que efectivamente va a ser una vez reguna histórico y que efectivamente mucha gente no solo va a acudir, sino eh, ya nos está indicando que quiere participar en la organización y que quiere colaborar con ella. ¿no? Uh -huh. Alguna vez cuando hemos conversado con vosotras y vosotros nos habéis señalado la importancia que le dais a crear una red. Eh, ¿cómo pueden participar todas aquellas personas que quieran echar un cable para la celebración en los días anteriores o el, o el propio día? Bueno, eh, están, hemos, para este 2012, desde el independentista tenemos varias varias iniciativas y, y algunas de ellas ya las hemos puesto en marcha. algunas, ¿no? en la Berriguna, la Berriguna que se va a celebrar en Iruña, por un lado, y por otra parte, en tantos lugares del mundo como podamos, eh, yo no, eh, recomendaría un correo electrónico que es ...info eh, arroba ...para toda aquella persona que quiera ponerse... ...en contacto con la red independentista... ...para colaborar en la, en la preparación de estos actos... ...sean aquí o fuera de Euskal Herria... ...de haber Rieguna, ¿no?... ...pero además de esto, eh, bueno, pues... Eh, ...creemos que es importante que se vaya conformando... ...una organización en red... ...no es una organización convencional... ...no es, no es un partido político ni nada parecido... ...una organización unitaria que quiere reunir... ...a todas las personas independentistas sean de, de la ideología, de la familia, del partido, de la asociación o de la ascripción, que sean, y en ese sentido también hemos puesto en marcha una iniciativa, hemos denominado NIC Independencia o Bucu Independencia, en la que se puede participar de, por medio de, de la página nickindependencia.net, eh, eh, por medio de el envío de, de fotografías en las que la persona que aparezca a ser posible lleve al gobierno, no hemos querido un poco eh, eh, bueno pues ofrecer un mosaico de, de caras, un mosaico de imágenes de personas que se suman a esta iniciativa por la independencia no porque nos parece que, que, que el trabajo para para conseguir que el, el sentimiento de independentista sea mayoritario es un trabajo en el que todo el mundo tiene su sitio y desde luego cuantas más personas nos sumemos a este gran alzolán por la independencia eh, más fuerte será este proyecto proyecto de nuestra sociedad y más posibilidades tendremos de conseguir adelante de uh -huh. conseguir que conseguir que en el futuro se haga se materialice uh -huh. señalabas el tema de escocia el parece bastante probable que se celebre un referéndum en el 2014 este fin de semana hemos conocido la construcción de una asamblea nacional catalana en la que han participado más de 7.000 personas y con una pluralidad política bastante importante ¿Cómo valora esto estos movimientos que se van dando en diferentes eh, nacionalidades de europa precisamente en sitios donde hasta hace poco parecía poco probable que esto esto pudiese generar un, un referéndum? Eh, la verdad es que con optimismo, con satisfacción, con optimismo y con mucho interés, ¿no? Eh, ¿Por qué? La verdad es que se está desarmando, se está desmantelando totalmente el edificio teórico, digamos, con el que se atacaba la a la idea de la independencia, ¿no? Se decía que era una locura, que nadie se le ocurría organizar o crear un nuevo Estado en Europa, que los Estados iban a desaparecer en la Unión Europea, eh, en fin, que todo esto estaba como fuera del, del, del rumbo y del ritmo de la historia, ¿no? Eh, lo que estamos viendo es precisamente lo contrario, los Estados no están desapareciendo, más bien unos Estados se sobreponen a otros, eh, la Unión Europea, en fin, podríamos hablar mucho sobre eso, pero es evidente que no ha traído ni la supresión de los Estados ni la creación de instituciones comunes que estén por encima de ellos, que demandas son algunos estados y los mercados y los intereses trans, trans, trans, transnacionales pero en este contexto muchas de esas cosas que se nos decían eh, se han demostrado que eran que eran excusas y que no eran que eran falsedades no por el contrario eh, los pueblos necesitan tener instrumentos necesitan soberanía para poder hacer frente a la, a la situación internacional tanto más en tiempos de crisis y desde luego los pueblos más maduros que hoy en día no tienen estado eh, desde luego dos están planteando eh, una hoja de ruta un camino a conseguirlo, ¿no? Eh, esto en algunos en algunos casos se ha materializado ya incluso con fechas y procedimientos como es el caso de Escocia eh, otros pueblos, eh, por desgracia no estamos todavía tan avanzados en ese camino, hay que poner las bases en lugares como los países catalanes o la propia Euskal Herria, tenemos también un problema de, de territorialidad no reconocida tenemos que, que, que fortalecer nuestro propio sujeto nacional, además de enfrentarnos a grandes dificultades porque no se nos reconocen nuestros derechos, cosa que por lo menos hasta cierto punto sí ocurre con escocia que puede y que ya aquí se le reconoce el derecho a decidir cosa que insisto no no tenemos las ciudades sino los ciudadanos vacos no todavía reconocido y en este contexto pues la verdad es que hay que prestar mucha atención yo creo que en la sociedad vasca eh, la gente está mirando a escocia porque ve que es un referente interesante creo que en eucalría y creemos desde independentista que en eucalría habrá ido dando pasos en esa en esa dirección y también hemos seguido con mucha atención el proceso de la creación de la asamblea nacional catalana eh, una delegación el mismo nombre de independentista que estuve este fin de semana en el en el acto y, y bueno pues es una experiencia muy muy interesante que tiene algunos puntos en común con, con, con lo que está ocurriendo en eucalría y especialmente con la experiencia de independentista porque se trata o se busca en eh, la reunión la suma del máximo posible de fuerzas en torno a un objetivo común que es la independencia desde el esfuerzo de que pues, lógicamente Cada persona que participa en un movimiento de estas características tiene su propia ideología, pero hace un esfuerzo por, eh, por eh, bueno, pues dar prioridad a este trabajo en común por la independencia, con el objetivo de lograr la mayoría y que la independencia no sea una solo una idea o un objetivo, sino una realidad, ¿no? Desde un punto de vista que en Euskal Herria merece la pena prestar atención a esos procesos, porque podemos aprender mucho de ellos y porque también podemos aportar eh, nuestra experiencia, nuestras ideas y también... Porque de las complicidades de las sinergias que se puedan establecer en esto entre estos movimientos va a depender eh, que, que, que tengamos en el caso de, de, de en nuestro caso en el caso de fiscalría en quién apoyarnos y con quién apoyarnos ¿no? uh -huh. pues fre night de la red independentista no sé si querrías añadir alguna cosa más alguna reflexión más sobre este año que estamos viviendo Porque como se suele decir, a veces es muy manido el tema histórico, pero sí que parece que si no histórico va a ser un año muy importante en el devenir político y social de Euskal Herria. Seguramente sí, por las razones que hemos ido resumiendo, ¿no? por, por, por la situación económica, por los aniversarios que se celebran, por el nuevo tiempo que se está abriendo, por por los caminos que nos están marcando ya otros pueblos como Escocia. Eh, creemos desde Independentista que lo importante es reflexionar. Es un buen momento, los, los aniversarios son un buen momento para detenerse un poco a mirar, eh, no solo lo que tenemos más cercano, sino también nuestra trayectoria histórica, mirar hacia atrás, preguntarnos cómo nos ha ido y hacer un balance de la situación de dependencia que hemos atravesado durante tanto tiempo y proyectar esa, esa reflexión hacia el futuro y preguntarnos qué queremos ser, si queremos seguir siendo siempre dependientes o por el contrario ha llegado el momento de, de elegir el camino de la independencia, de nuevo, de independentistas creo que independentista, creemos que es así y nos parece que esta reflexión nacional que hay que hacer en este 2012, eh, desde luego nos puede permitir avanzar en ese camino y ese es el llanamiento que haríamos. Uh -huh. Pues, Florent de la Red Independentista, una vez más agradeceros que hayáis estado en los micrófonos de Gus ratia y desearos mucha suerte de cara a la berriguna que se celebra ya de aquí a poco menos de un mes. Pues sí, ...el 8 de abril, todavía no tenemos, eh, por eso no, no he querido dar detalles, todavía no tenemos eh, aclarado no, no, y determinado exactamente cómo será el día en, en los actos de Iruña, lo que sí queremos es que sea un, un, una de todo el día que tendrá, por supuesto, una manifestación central en torno al mediodía, pero que eh, queremos, insisto, que, que, que sea un, un acto, que tenga un programa de actos, que ocupe todo el día para que se pueda participar en, en, de, de diferentes eh, maneras y quizá recalcar ese llamamiento a todas las personas que estén eh, dispuestas a colaborar en la, en la organización del acto, que se pongan en contacto con la red independentista. Pues lo dicho, una vez más agradeceros y hasta la próxima. el arte. Bai, pozikatu ez da ezker kasko. Hasu bai hor.